Continuem parlant dels pobles indígenes aprofitant aquest dia internacional en favor dels seus drets i fem-ho ara de la mà de la única ONG en l'àmbit internacional que es dedica a la lluita en favor d'aquest col·lectiu. Aprofitant la data d'avui, han publicat un informe que dibuixa un panorama molt fosc respecte al tracte que reben aquestes poblacions. Saludem Raquel García, portaveu de Survival a Espanya. Bon vespre, buenas noches. Hola, buenas noches. Normalmente cuando se celebra un día internacional de cualquier cosa es porque el colectivo o enfermedad al que se dedica el día padece una serie de problemáticas. Imagino que en el caso que nos ocupa, el de los pueblos indígenas, no estamos ante una excepción. No, desde luego que no es una excepción. Eh, por desgracia, bueno nos encantaría decir que el, pueblo, el Día de los Pueblos Indígenas es simplemente una celebración, pero por el momento sigue siendo una ocasión para la denuncia de los múltiples problemas y amenazas a las que se enfrentan estos pueblos en todo el mundo. Survival es la única ONG internacional que se dedica a apoyar a los pueblos indígenas de todo el mundo. Este año habéis publicado un, inf un informe coincidiendo con el Día Internacional donde alertáis sobre el impacto que está teniendo en los pueblos indígenas la construcción de presas hidroeléctricas, porque os habéis centrado en este aspecto tan concreto. Bueno, nos hemos centrado en este aspecto concreto porque por varios motivos, el primero de ellos es que eh, es muy preocupante que se esté vendiendo desde muchos sectores eh, la energía hidroeléctrica como una energía completamente limpia, renovable, sin ningún tipo de consecuencia negativa medioambiental humana y aunque el Survival no se manifiesta en contra de la energía hidroeléctrica de por sí, eso quiero que quede bien claro, sí que eh, queremos denunciar el hecho de que la construcción de estas Esas o grandes presas hidroeléctricas tiene eh, consecuencias muy, muy negativas, en algunos casos devastadoras, para eh, muchos pueblos indígenas de todo el mundo. Creemos que es algo de lo que no se está hablando y creemos que es eh, un ángulo de la historia eh, sobre el cual se tiene que llamar la atención. La Comisión Mundial de Presas reconoció hace 10 años que la construcción de este tipo de infraestructuras había conducido al empobrecimiento y al sufrimiento a, a millones de personas. Una década después, ¿los nuevos proyectos que están en marcha han cambiado alguna cosa o estamos ante el mismo modus operandi? Pues estamos ante el mismo modus operandi, es decir, eh, en la década de los 90 parece que hubo un pequeño parón de, de la financiación a este tipo de proyectos de hecho el Banco Mundial prácticamente dejó de financiarlos pero en los últimos años eh, movido suponemos por eh, el intento de mitigar las consecuencias del cambio climático pues está volviendo a financiar eh, muchísimos de estos proyectos eh, más que en ningún otro momento casi y bueno tenemos ejemplos eh, que no sólo afectan a pueblos indígenas sino también a, a, a poblaciones no indígenas como el terrorífico caso del la la presa de las Tres Gargantas en China, que ha desplazado más de un millón de personas. En el caso de los pueblos indígenas no estamos hablando de números quizá tan grandes, pero sin sí algunos casos estamos hablando de cientos de miles de personas que van a ser eh, desplazadas y de eh, decenas de pueblos que, que van a ser, en muchos casos, diezmados, si se continúa con la construcción de presas sin contar con su consentimiento previo y sin contar con lo que estos eh, pueblos quieren para sus tierras. ¿Y quién está detrás de este resurgimiento de la construcción de presas? Pues eh, es, un, es un poco, no, no me gusta llamarla, llamarlo conspiración, ¿no? Pero es un poco un poco de todo. Hay gobiernos, hay empresas, hay entidades multilaterales, hay entidades financiadoras internacionales. Es decir, hay actores de, de todo tipo y de todo color detrás. Eh, tenemos casos, como os decía, financiados por el Banco Mundial, por el Banco Africano de Desarrollo, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por Banco... Bancos estatales como bancos chinos y por entidades privadas, eh, algunas de ellas eh, bueno pues eh, muy conocidos por todos nosotros porque son bancos ¿no? con los que trabajamos todos los días. ¿Qué supone para los pueblos indígenas en general? Luego ya hablaremos de casos concretos. La construcción de grandes presas en los territorios que habitan. Pues se supone, de, en principio y de entrada, el desplazamiento de, de ese pueblo indígena. Eh, como todos sabemos, una presa grande o pequeña eh, lleva consigo la construcción de un embalse. Para la construcción de ese embalse hace falta inundar tierras y para inundar esas tierras hay que desplazar a las poblaciones eh, que viven en ese área. Eso pasa en territorios indígenas y pasa en el resto del mundo. Aquí en España tenemos muchos muchos casos de, de presas que han desplazado a ciudades y, y bueno y Y poblaciones enteras. En el caso de los pueblos indígenas esto tiene una particular importancia, un particular eh, efecto negativo porque recordemos que los pueblos indígenas en concreto los pueblos indígenas tribales con los que trabaja Survival son pueblos que están íntimamente eh, digamos relacionados con esa tierra que tiene una relación muy muy cercana puesto que dependen de la tierra. Eh, prácticamente por completo para sobrevivir. Entonces, en el momento en que se les expulsa de ese territorio que ellos llevan ocupando desde hace generaciones, en algunos casos desde hace miles de años estamos causando un daño enorme a ese pueblo que ya no puede eh, vivir de la manera que quiere, ya no puede vivir de la manera que lo lleva haciendo mucho tiempo y tiene que renunciar eh, pues, eh, pues a su vida, a, a su modo de subsistencia y en algunos casos a su creencia espiritual no porque en algunos casos los pueblos indígenas tienen una conexión eh, espiritual religiosa con esa tierra entonces estamos hablando de consecuencias negativas en multitud de planos en multitud de niveles y ninguna de ella ninguna de ellas positiva o, o que tenga un efecto eh, bueno para esos pueblos. ¿No obtienen entonces ningún beneficio de la construcción de estas infraestructuras? Bueno, tal y como están planteadas en la actualidad, no. Eh, también me gustaría dejar claro que Survival no se opone, como decía antes, que no nos oponemos a la energía hidroeléctrica, no nos oponemos a las presas de por sí. Eh, lo que nos oponemos es a que se construyan estas presas, se lleven a cabo estos desarrollos sin ningún tipo de consulta para los pueblos indígenas. Um, hay algo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas en las que es el consentimiento previo, libre e informado, tiene que ser un proceso exhaustivo por el cual se explique a estos pueblos indígenas afectados qué va a ocurrir con sus territorios qué va a pasar con sus vidas, si ¿Sí se les puede compensar con tierras similares en otro sitio o no, si ¿Sí quieren compensaciones monetarias o no. Y una vez que los pueblos indígenas tienen todo ese conocimiento, toda esa información, entonces ellos pueden tomar una decisión informada y libre sobre lo que quieren hacer. Si el pueblo indígena en concreto quiere que se eh, construya la presa porque piensan que va a ser bueno para ellos y no les importa, por ejemplo, desplazarse a otras tierras, su rival no tiene ningún problema. El problema es que ese proceso de consulta eh, falla en casi todos los casos. En la mayoría de los casos no existe y allí donde existe es eh, incompleto y, y no de acuerdo a, a, a los convenios internacionales que hay al respecto. Por lo que cuenta, entiendo que estos pueblos, en contra de lo que se suele decir por parte de la Las corporaciones no suelen tener ni voz ni voto en las decisiones que se toman. No, no tienen ni voz ni voto y en algunos casos asistimos a, a bueno la triste circunstancia de que las corporaciones o los gobiernos o las autoridades eh, competentes eh, eligen a un grupo de, de lo que ellos consideran líderes indígenas y conocemos casos eh, de que algunos líderes o así llamados entre comillas líderes eh, pues han firmado... El, el consentimiento de un pueblo entero a una presa, pero obviamente eh, no son representativos de ese pueblo y luego han tenido que dar marcha atrás. Hay casos eh, para todos los gustos y, y colores, entonces es difícil generalizar, pero en general, por mucho que una empresa diga que cuenta con el consentimiento de ese pueblo, eh, nosotros desde Survival lo ponemos en duda porque no vemos ningún caso donde realmente se lleven a cabo todas las fases necesarias de un proceso verdadero y profundo de información y, y de consentimiento posterior. Otro de los aspectos que remarcáis en el, en el informe para, para eh, como negativo de lo de lo que significa la construcción de una presa es el incremento de enfermedades, ¿no? Ponéis el ejemplo de, de la malaria, por ejemplo, ¿A, ¿a qué se debe esto? Bueno, el incremento de enfermedades se debe eh, al contacto entre poblaciones que no tienen ninguna inmunidad ante determinadas dolencias, que para nosotros, para los eh, la sociedad mayoritaria, para los occidentales son perfectamente normales, no como por ejemplo puede ser una gripe o, o un catarro, incluso la malaria, para la cual nosotros tampoco tenemos inmunidad, pero sí tenemos acceso al tratamiento médico necesario. Los pueblos indígenas no tienen esto. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, nos ponemos en situación, es un pueblo indígena de algunos cientos de personas que han vivido en una situación de el eh, aislamiento total o relativo durante mucho tiempo y de repente ven como llegan a sus tierras eh, cientos miles en muchos casos de trabajadores Eh, para trabajar en la construcción de la presa, el embalse, los operarios, etcétera Y de repente empiezan a tener contacto y se empiezan a transmitir estas enfermedades para cual los pueblos indígenas, eh, las personas indígenas no tienen inmunidad y tampoco, como decía, el acceso al tratamiento médico necesario. que ocurre? Que la, las consecuencias para la salud en colectivo de, de ese pueblo son, son terribles, son lamentables y en muchos casos eh, han llegado casi a diezmar la población completa del pueblo, casi a llevarlos a la... A la a la extinción Ajá. hablemos de casos concretos donde se encuentran ahora mismo los proyectos que amenazan en mayor medida a pueblos indígenas nosotros nos hemos centrado en en proyectos eh, en la zona de amazonía en, en... Latinoamérica, en África, en concreto las presas que, que se están construyendo en el Valle del Lomo, en la zona de Etiopía, y en las presas que se construyen en, en la zona del, del sureste asiático, en Malasia, en el caso de, de los Penan. Entonces, son casos muy diversos, que afectan a poblaciones muy diversas, incluso en número. O sea, tenemos presas que afectan a algunos pueblos indígenas, que son están compuestos por algunos... ...pocos cientos de personas... ...como por ejemplo el caso del Amazonas... ...y tenemos presas como el caso de la presa etíope... ...Give 3... ...que de construirse sería la presa más alta del mundo... Eh, ...perdón, la presa más alta de África... Eh, ...que afectan a 200.000 indígenas... ...además de un sinnúmero de poblaciones no indígenas... ...entonces los casos varían mucho... Y, y, ...y nos enfrentamos a problemáticas distintas... ...en cada uno de los casos... ...en el caso del Valle del Lomo... ...me gustaría contar un poquito... ¿Cuál es el impacto de esta presa? los eh, pueblos indígenas que viven en el Valle del omo dependen para su subsistencia, dependen para el cultivo de los alimentos de los que dependen de las inundaciones anuales del río omo ¿Qué pasa? Que al construir el embalse se va a alterar por completo el ciclo ese anual de las inundaciones y se va a perder el depósito de, de sedimentos, de, de sustancias eh, nutrientes de las que ellos dependen para sus cultivos, además de que por supuesto se tendrían que desplazar. Entonces estamos hablando de la destrucción completa del modo de vida y y de los medios de subsistencia de, repito, 200.000 personas. En el caso de presas de la Amazonia, por ejemplo, tenemos el caso de los enagüen enagüe, que es un pueblo que vive completamente de la pesca o prácticamente de la pesca, es un pueblo no carnívoro, no comen nada de carne Eh, y que la construcción de una presa cerca de su territorio alteraría por completo el ciclo de, de los peces, el ciclo reproductivo, y es bastante probable que, que tengan que depender de ayuda alimentaria, como ya está ocurriendo en el último año, para poder subsistir. Y esto estamos hablando de pueblos que son completamente autosuficientes, que han sabido cómo mantenerse en equilibrio con su medio ambiente desde hace muchos siglos y que ahora ven amenazadas toda su existencia por la construcción de estas mega infraestructuras. Incluso algunos de esos pueblos, sobre todo en la Amazonia, son pueblos que no han tenido contacto con, con ninguna otra cultura. ¿no? Efectivamente, en, eh, estamos hablando en el caso de las presas que se planean construir en Brasil, de cuatro pueblos, eh, estimamos cuatro pueblos aislados que no han tenido ningún contacto o un contacto muy, muy limitado, pero que sabemos que existen, sabemos que están ahí y que, bueno, pues nos podemos imaginar que la construcción de una presa en su territorio lo más probable es que lleve a la destrucción de estos pueblos. Uh -huh. La Asociación Internacional de la Hidroelectricidad, una organización creada bajo el amparo de la UNESCO, está preparando un protocolo de evaluación de la sostenibilidad de la hidroelectricidad. ¿Va a mejorar este protocolo los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que esa asociación no deja de ser un lobby, es decir, un grupo de presión de la industria. Entonces, eh, aunque se aprecia cualquier esfuerzo para encaminarse a un modelo de negocio y un modelo de trabajo más sostenible. Desde Survival nos permitimos ponerlo en cuarentena hasta que no veamos cómo se aplica sobre el terreno, porque tenemos mucha experiencia de protocolos, de, de palabras, de declaraciones que luego no llegan a nada y que simplemente suponen un lavado de imagen y un lavado de cara para favorecer el desarrollo de estos proyectos. <risa> Bajo el punto de vista de survival, un protocolo de este tipo, ¿qué, ¿qué puntos básicos debería tener? Un protocolo de este tipo tiene que tener el punto básico que comentaba antes, que es el del consentimiento previo, libre e informado, pero real. Es decir, que haya mecanismos reales de consentimiento, que haya mecanismos reales de, de información, que haya mecanismos reales de saber exactamente qué es lo que quiere este pueblo. Eh... Para o antes de proceder a, al, al desarrollo del proyecto, antes incluso de proceder a la, a la búsqueda de fuentes de financiación o a la búsqueda de permisos. Ese tiene que ser el paso primero, la condición sine qua non, sin la cual no se puede... Eh, seguir trabajando en un proyecto de presa que afecte de ninguna manera a un pueblo indígena. Para nosotros es un principio básico, es en lo que basamos todo nuestro trabajo, y es que los pueblos indígenas tienen que ser dueños de su propio destino, son dueños morales y legales de su territorio, y por tanto sus derechos tienen que ser respetados antes de que se tome la más mínima acción en sus territorios. <risa> Pues esperemos que con el tiempo los derechos de estos pueblos eh, vayan mejorando. Raquel García, portavoz de Survival en España, muchas gracias por hacer la llamada de Ivete Radio. Buenas noches.